Libro de Habacuc, capítulo 1 La profecía que vio el profeta Habacuc Hasta cuando, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo